Desde Campiñas Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. samba chic preto, samba moderno e o samba quadrado. Cante serada ao frevo, um pouco mais chigui baião e Mas não cante essa voz saponista porque ela está com o marido do lado Canta, canta. ¿Qué tal Plinio? Buen día, Hernán. Buenos días, Ángeles, gran gusto hablar con Radio Centenario. Igual para nosotros, gran gusto. Bueno, Plinio, eh vayamos a A actualizar contigo esta primera semana del año en Brasil Donde, claro, estamos hoy a cinco, Ángel Fíjate que el lunes es un aniversario importante de, importante. de, de la actualidad política Por lo que pasó el 8 de enero del año pasado Pero vamos en el orden también que Plinio nos, nos plantea En su temario para esta semana Donde sigue dando que hablar los posicionamientos del de ministro de Economía Digamos, de... Para, que sería para nosotros, Fernando Haddad, eh, que parece que hizo algunas declaraciones que generó eh, conflictos en la interna del PT, Plinio. Sí, bueno, este comienzo de año aquí en Brasil es siempre muy tranquilo, no porque los políticos salen en vacaciones eh, y los movimientos sociales también están todos en vacaciones, entonces uh -huh. queda todo parado, Y la media empieza a hacer lo que nosotros llamamos de mucha fofoca, que yo bueno. creo que en español es chisme, ¿no? Sí, chusmerío, sí, chisme. Está bien. Eh, bueno, y en esta operación la gran media está muy contenta con Fernando Haddad, que es el comandante de la economía brasileña, ¿no? Y que es un hombre del PT muy cercano de Lula, como todos saben, ya fue candidato a presidente, candidato a gobernador, o sea, es una figura importante del PT. Entonces le inflaron la bola para que hablase de, de los sucesos de la economía brasileña, porque la realidad es que la burguesía estaba muy asustada con la llegada del PT. ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer el PT? Y resulta que la administración económica de Fernando Ardán es perfectamente encuadrada dentro del neoliberalismo y es mejor que la de Bolsonaro porque es más racional más razonable, más moderna menos fundamentalista entonces le inflan la, el ego a Haddad bueno, y en este movi movimiento Haddad, que es un hombre muy prudente dice hace una crítica violenta al PT porque dice, bueno, el PT es cínico porque no no, no utilizó la palabra cínico, pero dice el pt co uh, uh, conmemora las conquistas de la economía pero critica la gestión económica esto es una incoherencia bueno y bueno el pt reaccionó con mucha violencia por el, porque dijo mira nosotros no no aceptamos ninguna censura y seguimos criticando la economía pero en realidad al hacer esto fernanda da Eh, expone una contradicción del PT porque la verdad es que si el PT conmemora saldos fiscales positivos inflación muy baja eh, aumento de la bolsa de valores bueno, no puede al mismo tiempo criticar la política de austeridad rigurosísima que hace Fernando Haddad y que genera estos resultados ¿no? entonces queda una contradicción eh, que expone de un lado la necesidad del PT de eh, responder a su base de apoyo, porque la verdad es que la política económica responde a las exigencias del gran capital, pero los trabajadores quedan, digamos, eh, sin ninguna amparo en esto. Entonces el PT tiene que responder a esto, pero al mismo tiempo le gusta conmemorar ¿no? los los logros eh, claro. que el gran capital le da a la política económica. Y esto, bueno, viene a público y fue una de las noticias de esta primera semana del 2024. ¿Qué es lo que hay por detrás? Hay la campaña electoral y hay la movimentación de Haddad para buscar ser el sustituto de Lula. El sucesor. Con el mismo lo está diciendo. y es que con una posición que sea para allá del PT. Sería el PT de ultraderecha y por lo por lo tanto casi ya no PT, y por ya no siendo casi PT, sería una alternativa no petista. Esto es la jugada de <coughs> Fernando Haddad. Y la jugada del PT es decir que están con los trabajadores, aunque claro. estén claro. Digamos, a medias. Pero hay contradicciones en el PT, incluso Eh, la CNN de Brasil habla de Seca Dirceu, el líder del gobierno en la Cámara, que él dice que es una minoría en el PT la que critica la política económica y critica a Fernando Haddad, que él no ve ese sentimiento crítico en las bases ni en la militancia, lo que él ve es mucha confianza y aprobación, dice... Seca Dirceu, Dirceu un nombre importante es, Te iba a preguntar si era José Dirceu o aquel que estuvo preso Seca, no, no, ¿no? el más joven No hay nepotismo pero sí hay mucha coincidencia <risas> porque los hijos sustituyen a los padres con mucha frecuencia claro. y casi siempre ¿no? y Es una el peor hijo de Dirceu, todavía. cuya única fuerza es ser hijo de Dirceu porque sí. no tiene ni el talento ni nada Lo que seca eh, dice en parte es verdad no el pt vive muchas contradicciones yo estuve en varias reuniones sindical, de, de sindicales de sindicatos donde está la presencia fuertísima del pt ¿no? ¿Y, y qué es lo que cuál es la actitud de la, del liderazgo del pt sindical es de eh, Perdonar el PT por lo que él no va a hacer porque la correlación de fuerzas no permite que él lo haga Antes que el problema se coloque Entonces la alta dirección del, de los sindicatos y del PT sí está totalmente rendida a la razón de estado del PT Pero los pechistas no, no, la gente del pueblo no Porque la, la realidad es que las condiciones de vida continúan durísimas Entonces, esta ambigüedad es que genera la necesidad de que algunas lideranzas del PT se contrapongan a la, a la posición. Pero para ponderar quién es a favor y quién es contra. Quien hace la crítica a Fernando Haddad de manera más contundente es la presidenta del PT, Gleisi Hoffman. O sea, entonces, esta declaración, no, son grupos marginales, son pequeños grupos, no, Ay, no es verdad. ¿Y por qué lo hace? No, no porque tengan convicciones antineoliberales, Gleisi-Hofman, pero porque hay que hacer un juego. Lula hace este juego. ¿no? En el gobierno del PTC es así. Lula es el, el policía bueno y Haddad es el policía malo. ¿no? Y Gleisi se pone en el lado de Lula en esta pelea, pero esta ambigüedad no hay que llevarla muy a serio en, en, la, en la superficie. pero sí importante para mostrar que hay tensiones en la sí. base del partido y que estas tensiones tienen que tener alguna expresión política y esta es esto es lo que explica la controversia. O sea, Plinio que en esas eh, vos dijiste que participaste en reuniones con con trabajadores donde se, se analizaban estos temas y la conducción a nivel sindical ni que hablar del PT defiende como que no hay otra, otro margen para hacer otra cosa en el gobierno. Exactamente, ¿no? Es una, no son mesas de debates, generalmente hay siempre gente del PT porque en la mayoría de los sindicatos son mayoría y la actitud es ya pedir perdón, ya justificar, ya racionalizar por qué el PT no dará aumento salarial, por qué el PT no rompe con la política política. de austeridad fiscal porque la correlación no lo permite, pero antes que el sindicato presente el problema. O sea, es una defensiva muy muy grande, pero claro. Por otro lado, cuando se habla para la base se nota que la base recibe un discurso crítico de manera muy muy abierta, ¿no? Sí. Yo Cuando voy estos, los últimos encuentros, quedé sorprendido porque fui, fui muy saludado por los pechistas, por ah. la gente de base del PT. ¿no? Ah. Y yo mismo me quedé sorprendido porque, claro, son amigos, los conozco de mucho tiempo, pero en, en otros tiempos la actitud era más de respeto y de cordialidad formal. No, ahora vienen, te apoyan. Y un poco te dicen, sí, métele la pata porque mm. tienen que, que... que La gente nuestra está muy floja, ¿no? Entonces yo creo que sí se nota una una tensión en las base del sindicalismo y me imagino que en el, la base del PT igual, porque es la misma gente que transita de un lado a otro. Muy interesante. Experiencia válida también para nuestros países. Eh, pasando a otro tema de los que vos nos decías, estos vetos de Lula a... En, que se ven en el tema de la ley de presupuesto y que habla de la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿De qué se trata? Sí. ¿Cómo viene eso? Sí. Aquí, cuando hacemos nuestras conversas, yo siempre trato de imaginar cuáles son los temas que interesan para ah. allá de la cosa provi no, parroquiana brasileña. Nosotros discutimos aquí, no Ángeles, hace mucho tiempo... la crisis política brasileña, que es una crisis monumental y que no es solo de Brasil, yo creo que es mundial. Pero aquí en Brasil ya está muy profundizada. Y uno de los aspectos de esta crisis es el conflicto entre los poderes. no Entonces los los poderes se, se atropellan. Lo que, lo que este veto de Lula eh, a la ley, del presupuesto demuestra, es el esfuerzo que hace Lula de contener la ofensiva del legislativo sobre los poderes del ejecutivo. En el caso concreto, ¿qué es lo que votaron los los diputados? Votaron que las, no sé si así se llama en español, enmendas constitucionales, eh, perdón, eh, eh, no, es una plata, no es una enmienda constitucional, uh -huh. es una plata que los diputados ponen en el presupuesto para su base económica, ¿no? Y esto es un, una proporción del presupuesto cada vez mayor. Entonces, mucha plata que ya no es controlada por el Estado Federal, pero sí por los diputados que hacen esto en una lógica de clientelismo. Y por otro lado, esto viene del otro lado del balcón, Lula utiliza esto para negociar votos. Entonces él dice, mire, si ustedes votan con nosotros, yo libero la, la, la, los recursos, libero los recursos. Pero la liberación no es automática. Lula tiene el poder de liberar o no liberar. Bueno, este lío es porque los diputados quieren ahora que la liberación sea automática en el tiempo que ellos quieren. O sea, Lula pierde el único... instrumento que todavía le, le resta de negociación entonces Lula vetó esto para decir no yo controlo la, la liberación ustedes ok meten una proporción enorme del presupuesto federal a, a su servicio pero yo tengo todavía el poder de, de decir si libero o no estos recursos mm -hmm. entonces esta es la pelea parece una cosa muy técnica pero qué es lo que hay por claro. detrás hay el esfuerzo de Lula de impedir, o por lo menos de contener, el más contener, que el, el parlamentarismo de hecho que estamos viviendo en Brasil. Mm. Un parlamentarismo chueco, donde los diputados tienen control sobre los recursos del gobierno federal, pero no tienen responsabilidad alguna por su ejecución. Entonces esto qué es lo que esto se convierte, se convierte eh, en un clientelismo total y, y en el comprometimiento muy fuerte de la capacidad del Estado de hacer planeamiento, de tener un mínimo de centralidad en el momento de hacer políticas públicas. ¿Cómo es el mecanismo este que decías Plinio porque acá en el presupuesto y en la rendición de cuentas de cada año, Lo que puede el Parlamento es eh, cambiar el destino de dinero que el gobierno asigna en un presupuesto. Dicen, le sacamos a, a la educación y lo, lo mandamos ponerle para, para la salud, ¿no? Pero es en base al dinero que define el gobierno. Por lo que vos decías en el Congreso en Brasil, ¿los diputados tienen un lugar de donde eh, asignar plata? Yo no sé cómo se llama esto en, mm. en español, pero lo que hay aquí en Brasil es el derecho que cada diputado tiene de alocar algunos billones de, de reales eh, según su criterio. Entonces, mm. por ejemplo, yo soy un diputado. Entonces yo digo, mira, yo quiero hacer un, qué sé un, un puente aquí en mi región. Claro. Entonces yo asigno y tengo el derecho que Sobrepase el ejecutivo de decir, mira, tantos, hasta un techo claro. tantos millones van para mi ciudad. ¿Y todos ¿no? los diputados tienen la misma cantidad para asignar? ¿No importa de qué estado sean o cuántos votos tuvo. Bueno, esta es una excelente pregunta Hernán, porque uh -huh. en Brasil es un país republicano entre colmillas ¿no? Uh -huh. Entonces, esto el poder de los diputados de, depende de, de su poder dentro del legislativo Entonces, yo creo que todos los diputados tienen una base mínima, mm. pero hay un techo de, de, de, de, del conjunto de los diputados. Y este techo es distribuido por Artur Lira, que el se presidente. convirtió, de hecho, en el primer ministro. Mm. Entonces, entonces, según las lealtades, los diputados más Qué leales tremendo. a Lira tienen más recursos que los diputados de oposición que tienen nada más que su, su piso mínimo, ¿no? <risa> Tremendo, tremendo. Bueno, vamos al tercer punto. Imagínate eso acá, ¿no? Los, los diputados uruguayos con plata para asignar. Eh, la lucha por la definición de lo que se ha denominado el marco temporal, el tiempo, hablando de, de, de límites, Plinio, eh, para eh, definir no eh, la, la postestades de derechos de los pueblos originarios. Ese tema pasa al supremo tribunal, a lo que sería la Suprema Corte de Justicia de Brasil. Exactamente, este es un tema importante de la cuestión agraria brasileña que pone en riesgo todas la, la, las conquistas de los pueblos originarios brasileños, porque ¿qué es lo que dice la constitución de, del 88? Los pueblos originarios tienen derecho a su tierra de origen. ¿Qué es lo que quieren los ruralistas, No, el agronegocio? No, que esto solo vale para las tierras Eh, donde ellos estaban desde el 88, o sea, las tierras que fueron robadas los indios habrían perdido el derecho de reivindicar. Esto es lo que cambia a los diputados, dicen el nuevo el marco temporal no es de, desde el 1500 es ahora nada más desde el 1988. Bueno, esto fragiliza mucho las naciones, los pueblos indígenas. Bueno, Lula vetó una parte de esta ley, una parte, y dejó pasar mucha cosa. Bueno, pero resulta que ahora hay una, esto se va a judicializar, porque algunos partidos, en realidad todos los partidos, de, de izquierda, de centro y de derecha, entraron para que el Supremo diga qué es lo que vale, ¿no? En realidad lo que vale es que tienen derecho por la constitución brasileña de las tierras en que está... Estaban desde el 1500, pero es interesante ver la reacción de los partidos, porque ¿qué es lo que dice el PT? El PT reivindica que el Supremo eh, diga que los vetos de Lula permanecen, entonces algunas cosas pasan, pero esta del marco temporal no pasa, pero otras pasan, que son fuertísimas. Permite, por ejemplo, que se hagan negocios de de minería y de... de agricultura en tierras indígenas desde que negociado con los indígenas, que es una, un absurdo total. La derecha entró en el Supremo porque quiere que pase todo, tal como el, el legislativo lo puso. Y el PSOL y algunos partidos más a la izquierda dijeron que, que, que quiere que no pase nada. Entonces esto muestra el gran lío que es, que es la política brasileña y el gran lío que es el problema de la tierra en Brasil y la posición muy ambigua de, del PT porque el PT quiere que se vete digamos el veneno extremo, pero las otras dosis del veneno él dice no, que pase nomás. Bueno, Plinio, se viene el 8 de enero, se viene este aniversario, duro aniversario y se da a conocer este plan querían ahorcar Al ministro del Supremo, a ese, eso lo habían planificado. Sí, esto, esto es una, en realidad el, el, el golpe que se intentó aquí en Brasil fue un golpe muy, muy mal articulado, no, o sea, es más una catarse de la ultraderecha y un, una, un quiebra quiebra, una destrucción que exactamente que un golpe articulado. Pero la policía federal divulga que En las conversas de los organizadores estaba el plan de ahorga, uh, uh, ahorcar a uh, ahorcar, gracias sí. a él. <risa> ahorcar a Alex a Alexandre de Moraes en plaza pública. La, la idea que ellos tenían era de matar mucha gente de algunos en plaza pública. ¿Y por qué a él, Plinio? Porque porque fue él que asumió las riendas. del combate al bolsonarismo, no uh -huh. lo que el fiscal general no hacía porque protegía a Bolsonaro y permitía que el despelote continuara, Alexandre de Moraes, en este vacío dice, no, no, yo voy a hacer el papel de fiscal y de juez, lo que es una aberración. Y, y volvemos a la crisis institucional brasileña. Pero el hecho es que él asumió este papel de del hombre que iba a contener a Bolsonaro. Entonces Bolsonaro dirigió toda la crítica al, de, de, que él tiene a la justicia y al Supremo en la figura de Alexandre de Moraes. Entonces es simbólico para decir no hay ley que nos contenga. Nosotros somos incontenibles, hacemos lo que queremos. ¿no? Que es el sentido de, de libertad que tiene el gran capital y que se expresa en la ultraderecha. ¿Y sobre esto hay este, acusados eh, con nombre, individualizados en esta intención de, de querer ahorcar a este juez? Buena pregunta otra vez. No, hay solamente la noticia que se identificaron conversas entre los organizadores de que había este plan. Pero quiénes son los organizadores no se habla no se y es bueno que, que, que el hmm. público uruguayo sepa que hay casi ocho mil presos ¿no? por, por esta manifestación, pero ningún empresario. Claro, o sea, claro. los que pagaron... Pa, porque ¿quiénes estaban ahí? No? Estaban provocadores de las Fuerzas Armadas, provocadores de la policía militar, fanáticos de extrema derecha, locos de piedra y lo que nosotros llamamos de jagunzos. Mm. que son? Jagunzos son... Eh, Gente armada por las por los empresarios, ¿no? Claro. Que protegen los empresarios. Había muchos ragunzos, sobre todo de la frontera agrícola, de la de los de la mineraría, de, de los agronegocios. Sí. Entonces esta es la gente que estaba ahí. Mucha gente del pueblo, sí, mucha claro. gente de unos pobres tipos, sí, ¿no? no Pero todos pagos por el gran capital. Pero del gran capital no hay nadie. Claro. Yo no sé quién hizo esa conversa. Pero si es un tipo que tiene un impuesto de, de, de renta muy alto, entonces él no entra en la posición. Claro, claro. Bueno. Por razones de tiempo, pues estamos llegando a las 12, y vale la es un tema que nos parece que vale la pena bueno, eh, desarrollar por lo menos un titular de lo que quieras decir. De, de, eh, de fútbol acaba que no de, de los cuadros. Te otorga Ángeles dos minutos para que hagas el título a cuenta de, de que si tenemos que... que ampliarlo lo hacemos la semana, la semana próxima viene. porque es un tema que da para mucho. Sí, política y fútbol se puede. Exacto. Decir. A ver. Sí, dejemos para la semana que viene entonces, porque ¿qué es lo que hay aquí? El despelote en la <risa> Confederación Brasileña de Fútbol. Y es un despelote que muestra dos cosas. Primero la situación interna de total corrupción y desorganización. Pero también el papel de FIFA En esto, porque FIFA no permite que la justicia brasileña eh, investigue lo que se pasa. ¿no? Entonces, eh, la CBF tiene que, como que carta blanca, ¿no? Para hacer lo que quiera, robar como quiera. ¿no? Pero podemos hablar esto con más calma sí. la próxima semana. Es un tema importante. Muy para importante. Que, para, que, para que se vea por qué el fútbol brasileño, claro. con tantos jugadores buenos, anda tan mal de las piernas. Muchas gracias, Plinio Y la próxima, en serio, tomamos este tema, arrancamos con este tema. Perfecto. Un abrazo grande. Abrazo, Fuerte abrazo Plinio. a todos los a, a ti, Ángeles, a Hernán y a todo el público de Radio Centenario. Chao, chao.